Y en este rincón, miguel Rot, coordinador, organizador del Festival Pampa Dogfest, que se va a desarrollar dentro de un mes. ¿Qué hace, Migue? Estoy con Juan y depian el jurado, uno de los jurados de ese encuentro. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Buenos días, qué gusto. Gracias por el espacio, por el tiempo, por la charla. Qué bueno encontrarnos. No, buenísimo. Ya como lo hicimos el año pasado también. Y como eh, esto esto es un, un desag... Ya se está convirtiendo en un clásico. Que y, así sea. Bueno. Y más vale que estamos contentos. Y, y la próxima... Eh, ojalá que nos podamos encontrar ahí. En, en, en presencia presencialidad. Que pueda darme una vueltita. ¿El mes que el mes que viene? No, no. Digo, ahora en algunos días. Ojalá, ah, por no, acá. No, no, venir por la radio. Más vale. Más vale. Esta es una casa me... de puertas abiertas. No me para todos, más me vale Me encanta la radio y me encanta eh. el carmes Bueno, buenísimo <risa> Che, bueno Miguel, eh, contá ¿cómo, eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo está el equipo que está programando este en encuentro? En, en serio que digo que se va convirtiendo en un clásico Sí, eh, venimos trabajando hace meses ya en la gestación de la quinta edición ya también Del Pampa Dog Fest ...el Festival Internacional de Cine Documental... ...el único festival internacional que tiene La Pampa... ...creo que es importante recordarlo... ...creo que es un, un gran logro de mucho esfuerzo... ...de una comunidad... ...del equipo, sí, sin dudas ...somos un equipo pequeño... ...pero tenemos el acompañamiento de, de toda la comunidad... ...y cuando hablo de comunidad hablo de... ...de Colonia Santa Teresa... ...que es el pueblo donde... ...donde gestamos este proyecto... ...y, y donde se hace... Donde invitamos, abriendo las tranqueras, a que nos visiten y estamos trabajando, como te decía también, en, en lograr que sea un, un hub cultural, un punto de encuentro, que eso que a veces escuchamos y, y suena a veces, en algunas ocasiones, a un, a un lema simplemente que es descentralizar la cultura, nosotros lo podamos hacer efectivo, real, acá, y, y trabajamos hace un montón para eso. Meses realmente, porque la convocatoria para esta quinta edición, para que realizadores, documentalistas, directores de diferentes lugares del mundo manden sus trabajos, se abrió allá por junio. Estamos claro. hablando hace más de seis meses atrás. Claro. Se les mm -hmm. tiempo, se difunde como festival trabajamos para cumplir con todos esos requisitos o esos parámetros que tienen los festivales internacionales y uno de ellos es eso, tener bases y condiciones claras en diferentes idiomas, difundirlas en diferentes plataformas para entrar a diferentes eh, plataformas que, que son las que impulsan los festivales uno tiene que cumplir con ciertas características y nosotros lo venimos haciendo ya hace un tiempo y es por eso que la convocatoria es tan potente Miguel, eh, hola, ¿cómo anda Juan y te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan ¿Qué gusto? bien eh, recién decía que es el, es el único festival internacional que tiene que tiene la provincia de la pampa hace hace unos días nada más hablábamos de que esto también eh, tiene que valorarse a nivel turístico porque eh, uh -huh. este dentro de la provincia siempre se habla de que tiene que eh, de, de que el turismo en la pampa se tiene que fomentar y no ser una provincia de paso y esto es es uno de los puntos importantes también que tiene la provincia tener un festival internacional pero pero hay muchos en el país hay muchos eh, festivales no, internacionales justamente es eh, uno de los pocos que hay en el país sí. hay muy pocos eh, podríamos hablar de uno que es claro que es una referencia que es el de buenos aires uh -huh. con todo lo que implica ese acompañamiento que recibe un festival en buenos aires y después en latinoamérica te diría no hay tantísimos más el quizás el, el que más trasciende es el, el festival en latinoamérica digo el de méxico y con quienes hemos tenido un ida y vuelta muy bonito, Inti, el director del Festival de México, está muy interesado, le gustó muchísimo la, el perfil que tiene el Pampadoc Fest, en este año no se pudo concretar de que viniera, pero está este ida y vuelta que queremos formalizar en una alianza, esperemos dentro de poco, y no, no, no son, no, no son tantos los festivales a nivel internacional de cine documental, a nosotros eso nos permite posicionarnos Pero más allá de que no son tantos, la realidad es que la realización, la dirección, la creación de documentales sí ha estado creciendo. Es más, hay mucho interés en las grandes plataformas, cuando hablo de la plataforma las consabidas, uh -huh. Netflix, Paramount, HBO, eh, en, en, el, en la no ficción, en el cine basado en hechos reales, están poniendo mucho interés están eh, trayendo o convocando a, a realizar justamente películas documentales porque notan que eh, crea interés. Especialmente en estos momentos, digo, eh, es, es atractivo de ver y, y convoca y tiene audiencia. Lo han notado, lo vienen estudiando, y es interesante porque especialmente en estos momentos cada vez más donde hay una crisis en el sector audiovisual por la, las nuevas inteligencia, la inteligencia artificial que cada vez ocupa más espacio eh, y muchos se preocupan, especialmente en la ficción se preocupan y mucho que creen que se van a quedar sin trabajo, es curioso pero se viene estudiando el interés que despierta el cine documental, justamente por las características que tiene por el compromiso, por, la, por el testimonio, por lo que implica ver cine basado en hechos reales Uh -huh. claro y nosotros eh, justamente nos hemos especializado en es, es nuestro campo de trabajo es el, el, el principal eh, género que tenemos en, en el festival es el género cuando uh -huh. que trabajamos ¿no? claro y, y mire uh -huh. eh, hablando de la importancia ¿no? de, de que, que tiene el festival porque indudablemente la gente que manda su laburo al festival es porque le da importancia cuántos laburos han mandado cuántos documentales se han mandado este año? Este año se superaron eh, los 300 casi 400 documentales, lo cual es una convocatoria extraordinaria. Sí. Nosotros, nosotros impresionante además saber eh, que, que se hagan tantos documentales, o sea, Tal cual. Comentamos que estamos hablando que es una convocatoria internacional y real claro, claro. de todo el mundo, ¿no? Real, llegan de los cinco continentes, hemos recibido documentales asiáticos, de África, la única característica, que, o sea, el único requisito, si se quiere, en ese sentido, es, pueden ser en cualquier idioma, porque hemos recibido hasta en mandarín, pero sí, tienen que tener una, una subtitulación en español. Eh, de todas maneras, como te digo, es, es muchísimo. Me ha llamado la atención, estábamos trabajando con la Colo Staudinger, la codirectora del festival, justamente de las métricas, de analizando un poquitito, porque eh, Juani lo sabrá muy bien, el jurado se espidió recientemente, acaban de hacer la selección sí. oficial y estábamos mirando los, los lugares donde más han llegado y en Latinoamérica la convocatoria llegó se hizo muy fuerte y este año hemos recibido y eso no es curioso, no es simplemente una curiosidad, hay algo de fondo ahí, de Brasil, de México y de Colombia. Y no es menor. ¿Por qué? Porque estos países tienen un apoyo de su país como tal, de claro, los estados, de los estados de, los de esos estados, países. Claro. un apoyo de los entes culturales muy fuerte. Lo está demostrando Brasil claramente, acaban de nominar a, a, a los sí, grandes sí, premios sí. internacionales. Y a, México a, también, ni te digo, a, a, o sea, son son tres países que han que, que tienen la política cultural no como un gasto El, o un desprecio como nos está Cuba. pasando en otros países, claro. Sí, sí. Y, y, y Cuba también, sí, sí, sí tal cual, tal cual, eh, que es muy difícil producir en Cuba, pero bueno, eh, podremos podremos dar fe dentro de poco de esto, eh, en la selección oficial, vamos a publicarla en breve, una de las películas que quedó seleccionada es de Cuba y son films extraordinarios, mm -hmm. realmente de un nivel sí. altísimo siendo que son países que, que son muy difíciles de poder realiza, hacer realización eh, fílmica, documental, cinematográfica. Pero vuelvo a decir, han contado, eh, nos ha sorprendido, para bien, eh, contar con eh, documentales de, de un montón de lugares del mundo, pero especialmente en Latinoamérica que ha crecido y hemos recibido en el, en el ranking, no España, México, Brasil y, y Colombia, entre los países que más participan bueno y escúchame el bueno el jurado les pregunto a los dos entonces ahora que juan y se hace el, el interesante eh, nah, eh, cu eh, cuánto cu cuántos de esos documentales fueron admitidos no sé si es la palabra que usan pero bueno. la, la preselección de, ese sí, voz, eh, de es, es esto que intervinieron ahora que, que... Eh, de, de lo que pasa es que hay diferentes cate categorías claro. eh, yo eh, lo claro. que hice de jurado fue de largometrajes bien de largometrajes ¿Eh? Hay tres categorías claro. que son eh, distintivas, que son, en realidad, que son típicas de los festivales. En realidad hay dos categorías que son típicas, que son largometraje y mejor cortometraje. Nosotros tenemos una distintiva que es ruralidad. O sea, esas son nuestras tres categorías. Y en cada categoría hay triple eterna de jurados. O sea, hay tres jurados por Bien. categoría. Eso en los jurados. Pero hay todo un equipo de preselección porque no le pasamos los 400 claro. documentales. Claro, para claro. Porque matábamos. Claro sí, sí, sí. Eh, Ya es muchísimo el laburo que se tomó el jurado para ver un, una preselección que varía por categorías eh, 8, 10, 15 películas y de ahí se hace la selección oficial que es la que vamos a anunciar en estos próximos días de las tres categorías Ah, bien, bien me, me estaba En el caso un poco Juan, de... él puede dar fe ¿Cuánto se puede Mirá, decir? nosotros vimos eh, ocho películas de la preselección mm. que se hizo para elegir este los que van a estar Claro eh, ocho, ocho largometrajes eh, de diferentes lugares de, del mundo eh, que, que realmente fue fue muy difícil porque mm. están muy buenos están buenísimos lo, lo, los documentales y eh, eh, no, no, tengo miedo de decir algo, no quiero decir Tenés nada. Tenés que con cuidado no ahora. Nada, no, claro. pero, pero yo te quiero preguntar, eso sí te quiero preguntar, porque me, sí. me, me llama la atención. Cu ¿Cuáles son eh, las escuelas más importantes de documental? Eh, sí. cu ¿Cuáles son los países que tienen una escuela ya más antigua o más importante? Justamente los mencionábamos. Eh, en Cuba está la escuela documental, de referencia eh, de cine documental que que realmente hace trabajos no solo en, en, con los estudiantes para que ellos se capaciten y, y demás, sino que también abre a laboratorios. El, el laboratorio de cine que tiene en Cuba es es uno de los más importantes a nivel mundial, eh, no hablo solamente de Latinoamérica, pero también Argentina ha tenido una escuela eh, muy buena de de grandes realizadores que fueron referentes y escuelas de cine documental con Raimundo Gleiser, con Jorge Pérez Lorán y con tantísimos otros más actuales y que tienen escuela todavía en la actualidad, que, que siguen promocionando el cine documental y también España. Si hablamos de habla hispana, lo que son como los eh, los tres lugares donde tenemos eh, las escuelas de, de periodismo y de documental, la realización documental más importante, Cuba, España, Argentina... La realidad es que, ustedes lo sabrán, con la desarticulación del Instituto Nacional de Cine, eh, hemos sentido un golpe muy fuerte para, la, para la, no solo la producción, sino también para los festivales. Nosotros contábamos con un respaldo importante de, del Inca, del Instituto Nacional de Cine, es más, no era menor que a las pocas ediciones de, que de realizado nuestro festival, Vino gente, vino el presidente de Inca, el segundo de festivales también, el codirector director claro. eh, Vinieron a, al festival, después de haber ido al de Mar del Plata. O sea, fueron al festival de Mar del Plata, la semana siguiente vinieron al de acá, nuestro, en el pueblo. Eh, ya eso brindaba un respaldo grandísimo porque el festival de Mar del Plata es el más importante de Argentina. El más antiguo, y es uno de los más antiguos de, del continente incluso, y es uno de los clasificatorios para los grandes festivales del mundo. Es uno de los grandes festivales del mundo y eh, eh, la referencia de argentina es el de mar del mar de plata y en su momento después de ese festival vino vino el, el presidente y el, el cop presidente de ese momento de inca a, a nuestro pueblo a respaldar acompañar y, y a brindarnos un acompañamiento que, que era excelente con cosas por ejemplo como eh, poder gestar en el en, dentro del marco del festival un proyecto que se llama cine en comunidad que eh, para nosotros era una idea buenísima, era una propuesta extraordinaria, que era hacer en tiempo récord un documental durante el festival con la gente del pueblo, con los vecinos y las vecinas del pueblo. Por lo consabido, por la desarticulación del Instituto Nacional de Cine, nosotros no, no pudimos contar más con, con ese acompañamiento, lo cual nos significó un, una baja sustancial eh, para poder estructurarlo al festival. Claro. De todas maneras, el año pasado... Retomamos esa idea y la pudimos hacer en una alianza con el Huácaraz, que es un grandísimo festival, es bellísimo festival de corrientes, con los hermanos Zombos, que son los directores del festival, y fue fue muy bonito lo que se gestó. Pudimos concretar en tiempo récord una película documental que está en nuestra página web, pampadocfest.com, la pueden ver ahí, y, y puso las bases para que este año nosotros podamos trabajar en una nueva edición de... Una eh, de las eh, propuestas que tenemos en la programación oficial que es esta, ser cine en comunidad también. Ahí estaba repasando la página que también mm, está buenísima. Está re interesante de, de, de seguir, re, re bonita y repráctica también mm -hmm. eh, con ese logotipo que también está re bueno. Y, y miraba lo, los jurados. Miguel, más vale, bueno, a partir de hoy, eh, todos los miércoles, por lo menos, los miércoles a esta hora más o menos, vamos a compartir alguna mirada sobre lo que se va armando, sobre lo que se va gestando, tratando de entusiasmar, manigear, eh, estar atentos y atentas a aquello Entonces que... Entonces dejamos preguntas para no, otro día, no no no nos sacamos todas las dudas hoy. Pero dale, dale. pero la que haya ahora, tirala. No, y... no, le iba a preguntar si, si, si te había algún invitado especial este año. Eh, en Tenemos, su... y estamos trabajando en eso. Tenemos invitados especiales de por sí ya, tenemos confirmación de la visita eh, de por ejemplo, dentro del jurado está Diego Carriqueo, Hernán Andrade. Diego Carriqueo es el de director del Festival de Cine de Bariloche. Sí, claro. Es un es un festival que ya se está transformando en una referencia internacional también, ya lleva 14 13 14 ediciones, está instaladísimo y el que gesta, Todo, todo ese proyecto que tiene mucha experiencia en, en realización documental y que forma parte eh, actualmente del equipo, obviamente como director, pero en la, en la gestión de esto en todo Río Negro, es eh, Diego Carriqueo, que va a estar acompañándonos. Él formó parte del jurado, Hernán Andrade también. Eh, y estamos trabajando también para que podamos eh, lograr dar con algunos nombres que sé que que van a traer un montón la atención, no solo de la comunidad cinematográfica, que de por sí, si vean, ven la página y revisan la programación, se van a enganchar, sino para toda la comunidad. Pero eso eso sí lo dejo ahí picando porque estamos esperando estamos trabajando para poder confirmar a estos nombres de peso eh, con mucho esfuerzo. ¿no? O sea, eh, remando, remando muy fuerte, para poder gestionar el festival, para poder estructurarlo, para poder mantener la calidad en un momento donde otros festivales están cayendo eh, y, y donde la centralización de la cultura sigue muy fuerte. Bueno, estamos trabajando para que no sea así, para poder eh, seguir con las puertas, las tranqueras abiertas, que más gente viva la experiencia de un festival internacional de cine en el marco de la ruralidad. ¿no? Uh -huh. para que Tato, vecinos, ¿Tato Moreno viene o no? Tato Moreno está, se me pasó y gracias por hacerme acordar. Tato Bien. Moreno es una figura eh, muy importante dentro del cine. Después chequen eso. Sí. Che, busquen ahí Tato Moreno sí. y vean su documental Arreo, que dicho sea de paso también va a presentar la segunda parte sí. dentro de un poquito, pero eh, busquen lo que ha hecho eh, a nivel cinematográfico Tato. Tato va a estar viniendo porque además bueno. él es el, el director del de laboratorio de incubación de proyectos que tenemos también dentro del marco del festival. Hay un laboratorio de proyectos, después les puedo contar un poquitito más, o podemos hacer el enlace para que Tato mismo les cuente claro, de qué trata sí, sí. un laboratorio. ¿no? Bien, buenísimo. Dale, esa es la idea. Hoy esto es un puntapié inicial para seguirla de acá hasta que llegue el día del Festival Internacional, que arranca, recordamos, 9 de abril hasta el 12 de abril en Colonia Santa Teresa. Vayan anotando. ¿Qué pasa? que vos sos jurado. Que yo soy jurado. Bueno, así. Juan y de Pian es bueno, claro. uno de los jurados del largometraje, con Ana Fresco, con Julieta Seco. Ayer estuvimos reunidos, ah, se... eh, uh, Aunando este, miradas. Eh, miradas, así. Exacto, exacto. Che, Miguel, no. gracias. Más vale que está el micrófono abierto ahora y cuando necesiten y este estamos ahí en contacto y abrazándonos. Gracias porque eh, esto que es como consolidar una alianza también de difusión a nosotros nos hace muy bien, nos, nos viene muy bien, la re necesitamos eh, que más vecinos y vecinas de la provincia, y de toda la región y quienes escuchan virtualmente, sepan que existe un festival que tiene las tranqueras abiertas para que puedan vivirlo de forma, eh, bueno, gratuita. Pueden venir y eh, disfrutar del mejor cine documental Tres Noches de Proyecciones, y todos los talleres, los workshops, las masterclasses en un pueblo. Así que gracias por la oportunidad de difundir y nos vamos a seguir encontrando. Me hablar. Dale abrazos. Un abrazo a usted. Un Miguel Rot, eh, uno de los eh, el, el director y coordinador y hacedor, organizador de este encuentro en Colonia Santa Teresa. Sí, demás está decir, este eh, eh, que, que no lo dijo, no lo dijo Miguel, pero lo puedo decir yo porque tranquilamente lo puedo decir. ¿Qué? Que si hay alguien que esté escuchando este programa, ¿Eh? a al, al, alguien de alguna empresa, alguien de algún lugar este específico de, del sector cultural del estado o el privado que quiere dar una mano a este festival, lo puede hacer levante o sea, la mano ¿eh? levante la mano se puede acercar a la organización del festival comentar nuestro canal de YouTube comentar nuestrosano en eh, WhatsApp porque capaz que no se han enterado y, y pero esto hay que o sea seriamente hay que apoyar estas cosas porque esto no es común no es algo común no es algo que sucede es algo realmente especial es algo muy especial que en un lugar como Colonia santa teresa un pueblito muy chiquito del sur de la provincia de la pampa se haga un festival internacional y que este sea de documentar que eh, los documentales muchísimas veces la, en su en su mayoría no cuentan historias que quizás a veces son pequeñas para muchos, pero reflejan muchísimas cosas de las que suceden en el mundo. Eh, y que no lo cuentan a veces la, las películas eh, eh, de, de, de comerciales, sino lo hacen realizadores independientes como los que van a ver en este festival. Yo realmente les recomiendo las películas que están dando en el festival, busquen eh, en, en la página las, las, las películas... Pampadocfest.com, sí. Pampadocfest .com, sí. así como suena. Y, y si pueden ojear alguna, o sea, alguno tiene Vimeo o algo de eso, búsquenla, miren los documentales, porque realmente son de una calidad impresionante y se van a sorprender de la calidad de, de, de, de material que hay.